Amigos productores Intendentes Comerciantes Industriales Y los que no están Una lástima que no estén Porque realmente creo que tiene que estar toda la comunidad Porque la realidad nos está demostrando Que se están desangrando nuestros pueblos Y es una realidad Acá no podemos negar que se están desangrando nuestros pueblos Y se están desangrando por dos cosas importantes Primera Primera Porque esa política que entiende el poder a través de las dádivas y a través de comprar, indudablemente necesita plata. ¿Y a quién le está sacando el interior productivo? Por eso de acá de Junín se deben ir 150, 200 millones de pesos, y ahora nos quieren hacer creer que con esta coparticipación se soluciona todo. Le llegarán un millón, dos millones de pesos a Junín. ¿No sería mejor que esos 150 millones de pesos estén acá? y esa es la realidad y es lo que nosotros estamos diciendo y el otro gran contexto el otro gran problema es que indudablemente esta política o no política agropecuaria del gobierno no ha postulado y los números son claritos por eso nosotros cuando vamos a hablar con el gobierno, con la comisión de enlace es simple, le decimos señores, acá hay que producir más no hay otra el secreto de esto es producir más su herramienta la presión impositiva los llamados telefónicos los aprietas al empresario las distorsiones de los mercados han dado esto, menor producción estamos produciendo 8 millones de centavistas de de trigo contra el 16 estamos produciendo estamos produciendo el 40% menos de maíz con el tema de la vaca dentro de dos años señores en el país de la vaca vamos a tener que comer asado uruguayo Y esa es la realidad, porque la estamos comiendo el futuro. Tenemos la misma cantidad de carne, la misma cantidad de carne estamos produciendo, pero a causa de poner dos millones de cabezas más, que ahora van a los moridos. ¿Y saben qué son esas dos millones de cabezas? Ternera y vaquillona. Es decir, que no tenemos para reponer ya este año la vaca vieja. Y esa es la realidad, y esa es la política que nos llevó el gobierno. En lechería ni le digo lo que decía recién es así, un peso nos sale producir un litro de leche y nos pagan 70 centavos. De 15.000 tambos que éramos en el 2001, no llegamos a 10.000. Entonces, nosotros vamos con toda nuestra buena voluntad y le decimos, Señor, esto hay que cambiar. Ahora, están esas chicanas, esas trampas, esas mentiras, Porque salimos a hablar de lechería y nos dicen, no, le dimos, ya está solucionado el problema de la lechería, le dimos 10 centavos. ¿Ustedes creen que un productor que le pagan 70 centavos, que los 10 centavos y que le dan producir un litro de leche un peso, le solucionan los 10 centavos el problema? No le solucionan. ¿Ustedes creen que el productor de soja, que tiene un costo de 25, 26, 30 quintales, que está produciendo 20? ¿le va a solucionar el problema toda esta, esta mezclita que quieren hacer con el tema de, la, este, de los granos? No se lo solucionan, porque acá hay que hacer cambios estructurales. Si no hacemos cambios estructurales, vamos mal. Y nosotros, como responsables de la producción primaria, porque yo siempre digo que cuando heredamos una hectárea de campo, compramos una hectárea de campo, heredamos la obligación moral, social y humanitaria de producir alimentos, quiere producir alimento y esos 8 millones de toneladas de, de trigo que hemos dejado de producir que no solo no nos permiten entrar porque es algo exportable 1700 millones de dólares que ponen extranjeros para que nosotros estemos mejor no solo no van a entrar no nos van a entrar a nosotros para comprar maquinaria para comprar ladrillo, para pintar la casa ¿Y de dónde sacaron la plata. Pero si esa casa, en vez de en ese pueblo, que ahora debe valer 50.000 pesos, la hubiera hecho en patrón de Pilar, vale un millón de dólares. Y es así. Pero nosotros elegimos nuestro pueblo porque tenemos un don de pertenencia. Y eso es fundamental. Por eso, yo le quiero decir a ustedes, productores, esto hay que cambiarlo. Y hay que desenmascarar la mentira. El problema es que esta gente miente constantemente. Por eso cuando la Presidenta dice que hey, hay algunos sectores que se pueden dar el lujo de no vender, yo le hago la pregunta, ¿qué país en el mundo siendo productor de alimentos se puede dar el lujo de no querer producirlo? Eso, señores, algún día la humanidad nos lo va a decir, y esa es la realidad. ¿Qué país en el mundo se puede dar el lujo de una moratoria después de haber estudiado a gente que debe 500, 300, 200 millones de pesos, que generalmente son contratistas del Estado y son todos de Santa Cruz, que ahora con el 6% lo blanquean y son unos grandes señores. ¿Quién se puede dar este lujo? Y eso lo tenemos que decir. Porque la Argentina, señores, no puede decir que el hombre del campo no es generoso. Y se lo tenemos que decir a todos los argentinos. Aparte de los impuestos comunes, de ganancias, bienes personales, impuestos a cheque, a IVA, todos los impuestos que pagamos, le dimos al gobierno en estos tres últimos años 70.000 millones de pesos. Ahora la pregunta, ¿dónde está esa plata? ¿Dónde está? Se podrían haber hecho 50.000 escuelas. ¿Saben cuántos hicieron? 647 escuelas. Se podrían haber hecho 20.000 hospitales haber hecho 20.000 kilómetros de autopista. La autopista córdoba Rosario se la inauguraron cinco veces, cada 20 kilómetros la inauguran. ¿Dónde está esa plata? ¿Quién tiene esa plata? Y la verdad es que la plata la tiene la patria contratista por un lado, que una hora que nos sale 100 la cobra el 300 y después compran la radio, la televisión, y quieren cambiar ahora el tema de la ley de la radio de para seguir comprando. Y el otro tema es que estuvimos subsidiando el robo de Puerto Madero. Estuvimos subsidiando la medialuna del Sheraton, del desayuno del Sheraton, o del hotel que tiene esta gente ahí en Carahuete que cobran 200 dólares por día. ¡Esa es la realidad! Y mientras estuvimos subsidiando eso, y mientras nosotros pusimos la plaza hay gente que se muere en hambre en Argentina empezaron a aparecer enfermedades de hace 100 años ¿y este es el país que han transformado? esa es la verdad y se lo tenemos que decir a la comunidad y cada uno de ustedes tiene que ser mensajero de esto cada uno de su puesto de, de trabajo la maestra el camionero la enfermera todos tenemos que empezar a decir la verdad Porque cuando yo escucho al, al, al expresidente decir la ganancia extraordinaria, yo como ahora, la ganancia extraordinaria, ¿qué me habla de ganancia extraordinaria? Él es tiene que un hotel en el sur que vale 4 millones de dólares y lo alquila a 200.000 dólares mensuales. Un producto que tenga un capital de 4 millones de dólares podrá alquilar a todo color a mil dólares anuales, campo. a todo color. Entonces, ¿qué me habla de ganancia? por eso nos quieren seguir metiendo la mano en el bolsillo y por eso, por eso están postergando el interior, por eso, amigos productores, no, dejamos, no dejemos que este interior se postergue, luchemos, sigamos defendiendo valores, lo que hicimos el año pasado fue espectacular y tiene que seguir siendo espectacular. El valor de la amistad, estos tipos no tienen ni amigos, señores. Ni amigos, porque se dan vuelta y se lo pueden hacer sonar, no lo van a sonar. Esa es la realidad. Y estos son los valores que tenemos que seguir defendiendo contra la soberbia, contra el autoritarismo, contra la mentira. Y lo vamos a seguir defendiendo porque están ustedes, están todos los habitantes de los pueblos, están los habitantes de Junín que van a cambiar esta Argentina. Como decía Gerardi, con el mundo y con la fuerza. Muchas gracias.